La cuna es un proceso de 34 años de investigación donde estuvo cinco puertas, memoria, cautiverio, del otro lado del mar hubo muchas obras que Están ligadas a una estética narrativa que tiene que ver con una forma de, de enseñar o de formarse los chicos, que es muy rigurosa y que tiene que ver desde el campo psicológico, ideológico, filosófico, metafísico como lo quieras llamar, busca un nombre distinto, digamos. Después trabajaremos con el actor, pero el que no está convencido ni de su ideología ni de cómo se vive no se puede ser un, un artista, digamos podrá ser un reproductor, un actor. Por lo tanto, La Cuna a mí me llama hace 10 años Juano y, y Raúl Serrano para estrenarla en el Centro Cultural de la Cooperación para el 30 aniversario de las madres. Ahora vamos a hacerla o en el Centro Kirchner o en el CCC el 40 aniversario. Por lo tanto, es una obra que tiene tiro largo mientras hice otras cosas y por anduve por el mundo, este se sostuvo esto que tiene que ver con una idea, con un espacio, con la formación de los chicos y la estética narrativa es una estética muy particular porque está más vinculada a a una conclusión que yo llegué que la modificación del espectador es física, no es intelectual, que el actor debe construir una crisis en su cuerpo para que pueda tener una resignificación de lo que piensa, no tiene que ver con el naturalismo, tiene que ver con el expresionismo por ahí esta obra y trabajar en la arquitectura del lugar, digamos, ganando los espacios que por ahí en un teatro independiente son difíciles, salir de la parrilla y del escenario distante al público ver que hay riesgo para el público, y que le pasa eso que no puede hablar cuando se va y eso a mí me emociona porque en realidad lo que quiero es eso, viene una pareja y se va caminando solita sin mirarse y este algo llegó. Creo que el teatro es eso, modificar lo esencial del hombre. Así que la cuna es una responsabilidad de la investigación de 34 años con gente que no sólo es fiel, sino que está construyendo una forma de vivir distinta y eso es lo difícil de sostener en un sistema como este. El 19 bajamos, seguramente retomaremos con la última vida, que es un espectáculo que estoy armando para el año que viene y la cuna seguirá otro día también, no sé si será el viernes o el miércoles o el lunes, no sé. Y básicamente eso o sea es seguir en un camino solitario. A veces me dice la gente, "Pagón, no te conoce nadie." Y no, yo no no quiero que me conozcan a mí, quiero que conozcan el laburo. Ah, pero tuyo es esto. Y sí, eso es un poco la tarea que tiene que ver con no una falsa modestia, sino con lo que yo le trato de explicar a los chicos, que pasa por, por un lugar de humildad, de compromiso, de ponerle el cuerpo a la vida y de saber para qué uno está en este tránsito cortito.